Estamos en comunicación con Cielo Taimite de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado. Usted sabe hace unos días、eh, un mural que fue pintado hace poco tiempo con mucho esfuerzo por jóvenes、eh, artistas de acá de nuestra zona,、eh, jóvenes del barrio, jóvenes de nuestra comunidad y mucha gente que se sumó. Para recordarlo, Julio Meilán, bueno, fue violentado, fue ofendido, fue repintado, cosas terribles se hicieron allí y la asociación ha salido a denunciar esta situación. Si e lo c ó m o te va, buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buen día Pato, buen día Flor. Y acá estamos,、eh, acá estamos de pie, dice la canción, ¿no? Claro. Eh, intentando eh, reponernos a. A lo violento, a lo doloroso que es、eh, este tipo de acciones. Como estuvimos, de viendo, estuvimos viendo a l g u n a f o t o g r a f í a que ustedes publicaron. Realmente da pena y da muchísima bronca también, ¿no? Sí, y sobre todo el, la forma de accionar. Porque rayar una obra que es pintada a plena luz del día, convocando a toda la comunidad,、eh, la hicimos、eh, con mucho amor, con muchas ganas. Se inauguró en la marca del 23 en conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.、Eh, embellece el, el territorio, embellece nuestra comunidad, nos hace pensar.、Eh, invito a todos los vecinos a pasar por Julio m e i l a n y Botassi y mirar ese mural que hicimos en, en conmemoración a Julio y en él a los 30.000 compañeros desaparecidos.、Uh -huh. Y que lo miren, se paren un minutito. Lean el cartel donde está un poema que hizo otro vecino nuestro, que es Miguel Osorio,、eh, donde describe a Julio, describe su s lucha, sus s ideales, sus amores. Y, y me, me gustaría que nada, que pasen, que lo miren y que ven a para compartir el sentido de esa obra. El sentido de esa obra es plena vida, es el encuentro, es la solidaridad, es hacer juntos, es seguir adelante. Hasta conseguir este mundo mejor y más justo. Y la verdad que lo, lo pinten arriba con aerosol, a escondidas,、eh, escribiendo barbaridades que, que son hasta incoherentes sobre el mural, pero como lo hacen a escondidas, tampoco podemos ni siquiera discutirlo, ni preguntar por qué, porque no sabemos quién lo hizo, lo cual el trabajar en el anonimato es. Bastante、uh -huh. espantoso, ¿no? Porque no hace más que generar incertidumbre, divisiones, fantasías al cohete. ¿Cuánto mejor sería que se acerque a quien le moleste, y que diga algo o que agarre otro paredón y tinte lo que se le cante? Porque por suerte tenemos esa oportunidad,、uh -huh. la construimos entre todos. Entonces,、eh, por ese lado es que salimos a hacer、eh, esta denuncia. Eh, para invitarnos a todos a cuidar los espacios públicos, a cuidar y a preservar las obras que están en nuestra comunidad sobre la memoria, la verdad y la justicia, y, a, y todas las obras de expresiones artísticas.、Uh -huh. No tiene ningún sentido lo que han hecho. Se、no. eh, va desde nuestro punto de vista. Ahora, no, que... sé, no sé, Cielo, si no tiene un sentido, porque, ver, me da la sensación por las figuras que pintaron encima, una suástica、eh, nazi, por ejemplo, y otras. No eran chicos que pasaban por ahí con un aerosol en ese momento. Realmente esos chicos pintan otras cosas, ¿no?、Uh, eh, eh... Es un contramensaje, este claramente. Claro, sí. sí, sí, sí. Y como es un contramensaje, ahí estaremos para restaurar la obra, para ver cómo la intervenimos y recuperamos el significado, porque eso no es una forma de dialogar, este tipo de intervenciones. No las vamos a aceptar de ninguna manera. Eh, sí, quizás a mí me cuesta aceptar que haya gente que salga en la penumbra a escribir estos contramensajes.、Uh -huh. Sí, tenés razón. Claro, además eh, eh, ocurre en un contexto nacional en que el gobierno、eh, justamente no, ha, no tiene un buen trato con las organizaciones de derechos humanos, hace una lectura torcida de lo que ocurrió durante la última dictadura militar, sale sí, con la teoría es, de los dos demonios, y, es, y te sumo a esto, s cielo. s Lo que pasó en el Bolsón también con otro mural que también fue rayado y no fueron cualquiera tampoco. ¿eh? Sí, con el cartel que señaliza las baldosas por la memoria en Viezma pasó lo mismo el año pasado、uh -huh. y nosotros、eh, tuvimos esa,、eh, como esa paciencia de es decir, bueno, por ahí no sabían lo que hacían, ¿no?、Uh -huh. o, o nos cuesta creer que tan rápidamente、eh, se levanten、eh, personas con. con Pensamientos tan nefastos,、uh -huh. eh, con una mirada tan reaccionaria, tan facha.、Uh -huh. Pero bueno, ahí estaremos para recuperarlo, para restaurarlo. Cuando le pongamos hora a ese trabajo, les vamos a avisar para invitarlos, porque por suerte y como contrapartida, mucha gente ante la denuncia se, se acercó a, a ofrecer ayuda, a repudiar lo que hicieron.、Eh, así que bueno. Habrá que seguir.、Uh -huh. eh, cielo, sería bueno recordar quiénes fueron los que trabajaron y duro haciendo este mural. Sí, este mural, además, es, gracias por, por traerlo a colación, es una obra que, hablando del contexto, fue realizada en el medio de este tiempo de lucha por la escuela pública.、Uh -huh. y fue realizada por estudiantes de la Escuela de Arte Alcide Glashet y escuela pública, gratuita. De Patagones, estudiantes de la agrupación Paulo Freire, que es el centro de estudiantes de la escuela,、eh, artistas plásticos,、eh, chicos de la carrera de música.、Eh, la verdad que fue muy hermoso, lo hicieron con, con mucho amor y con mucha responsabilidad. Investigaron, conocieron, se encariñaron con Julio.、Eh, t e n d r o n empatía con su historia y, y trabajaron con, con mucho esfuerzo también, porque fueron jornadas muy largas y, y laboriosas, con, con calor, bueno, lo que significa pintar un mural a la ley e l i b r e Así、ah, que sí. sí, esta obra está realizada por ellos y, y yo tengo mi corazón partido como docente de la Escuela de Arte. La verdad es que me llena de orgullo que se han tomado la posta y se han hecho esta actividad.、Eh, además, más me. Me alegra saber que están dispuestos a ir a repararlo, a restaurarlo、mm. o a intervenirlo de la manera que se nos ocurra, porque estamos pensando cómo.、Eh, y, y bueno, y escuchar expresiones como vamos a pintar muchísimos más murales de、mm. este tipo, ¿no? Claro.、Eso. Y por supuesto, siempre convocando a toda la comunidad y a p l e n o d í a、eh, q u e es cómo se hacen las cosas que están hechas con la música. Quieren que olvidemos, obviamente, n o que no recordemos, que no tengamos memoria, pero es imposible no tenerla. Y fíjate vos, ¿no? Qué mensaje, cielo, que en el marco de todo este contexto que estamos viviendo, estamos recordando, hablando de Julio m e i l á n ¿Quién se acuerda de quién asesinó a quién capturó a Julio m e i l á n ¿Quién se acuerda de esos criminales? ¿Quién le conoce el rostro?、Exacto. ¿Quién le conoce.? El, el rostro, la, el nombre, nadie. En cambio, Julio Meylán está en la memoria. Y, y, y es imposible, por más que hagan estas cosas, no van a lograr sacarlo de la memoria no, y, de nuestro pueblo. Y, ¿no? y, y en ese recordar quién es el genocida, también está en el medio el trabajo de la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Seguro, ¿no? Seguro.、Eh, está bueno ponerles nombres,、uh -huh. no pintarles murales,、eh, no hay nada que agradecerles, muy por el contrario, h a mucho para repudiar.、Eh, pero sí ponerle nombre a los asesinos y seguir nombrándolos como genocidas, que eso también nos hace crecer.、Eh, la verdad que es, es bastante complejo. ¿no? En, uh -huh. También en, en el mural escribieron、eh, expresiones en, en relación al género, se ¿no? uh -huh. agarran con las chicas, con las chicas que, que militan, que pintan, que expresan lo que piensan, lo que sienten.、Uh -huh. se ponen en el lugar del otro y se conmueven con su historia. Y a, a, a mí me duele que, que esté sucediendo esto, pero bueno, negarlo, vos que decías, nos invitan a olvidar. La、uh -huh. verdad, que、eh, más que una nota de radio, me, me permito decir que estoy pensando con vos.、Uh -huh. <risa> eh, pero bueno, todas estas cosas están para que las defendamos, las cuidemos y las sigamos construyendo juntos. Así es.、Eh, cielo, gracias por estas reflexiones. ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre, por estar junto a la asociación y nosotros nos sentimos parte de la familia de Radio Encuentro. Buenísimo. Cuando bueno, sigamos con la restauración de la a s o c i a Buenísimo.、Casa. Y como somos de la familia,、eh, aprovechamos de invitarlos para el próximo sábado. Vamos a estar en la feria haciendo una radio abierta en el marco de este nuevo aniversario de Radio Encuentro y exigiendo que nos habiliten definitivamente La frecuencia del canal de televisión, así que los invitamos. Vamos a estar allí sí, haciendo ruido por、eh, la feria el sábado por la mañana. ¿eh? Nunca está de más los abrazos y los acompañamientos, así que más vale que desde la a s o c i a c i ó n、eh, estamos esperando y reclamamos también que NTV tenga pronto su licencia para poder estar en el aire y a darnos un lugarcito para que tengamos voz. Todos los que los medios concentrados nos dejan afuera. Cielo, un abrazo, ¿eh? Gracias. Un abrazo grande para todos Igualmente, muy bien. Buen día. Cielo Taimite, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, conversando con nosotros en la mañana de hoy, a propósito de este mural que fue rayado, el、eh, mural para recordar a Julio m a i l á n allí en Carmen de Patagones.